MUNDOFONÍAS fonías Esta nossa, quem nos pôs assim, negro cantou amor. Nesta pena manhã te viva em todos. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Mundofonías, este programa dedicado a las músicas con raíz y con corazón de cualquier parte del mundo y que emitimos desde Madrid para nuestros oyentes de las 21 emisoras que conectan con nosotros a lo largo y ancho del mundo, especialmente en Europa y América Latina y en el Caribe. Hoy vamos a dedicar el programa básicamente a la música de Grecia, una enorme potencia musical, un país generador de belleza por excelencia a lo largo de los siglos y también pues como muestra de afecto y de solidaridad para todas las penalidades, penurias y atropellos que el pueblo griego está sufriendo en los últimos tiempos, especialmente el sector más pobre de la población. Y hemos comenzado con un disco que nos parece estupendo. Por cierto, todas las propuestas que os vamos a presentar, todas estas músicas nos las ofrece la Unión de Compositores y Autores Helénica. Ellos presentan, por ejemplo, un DVD con diversas músicas, pues promocionan todos sus diversos artistas en las diferentes facetas y géneros musicales, así que nos vamos a centrar en las, bueno, en los cientos de músicas que aquí aparecen para seleccionar esas pepitas de oro realmente interesantes y bonitas entre las muchas cosas también bonitas e interesantes que hay en este DVD. Así que hemos comenzado con algo muy especial, Amelia Musge y Mijales Lukovikas, la artista portuguesa, el artista griego, bien conocidos aquí en Mondofonías, fue uno de los discos favoritos del año 2012, uno de los grandes discos de ese año, lamentablemente pues a nivel internacional y a nivel también de, de, de España, de, desde donde os hablamos, pues tuvo muy poquita repercusión, incluso en los medios especiales. Pues no apareció en esas listas famosas de la World Music Charts Europe. Parece ser que no tuvieron conocimiento de esta maravilla. Tampoco, por ejemplo, en los programas habituales de, de Radio Nacional en España se lo escuchó. La verdad es que creo que con la excepción de lo que... Eh, hemos hecho el equipo de Mundofonías y bueno, es una, es una lástima eh, sin embargo, pues es también una alegría el poder disfrutar cada vez que lo hacemos con esta música pesado como ferro, pesado como hierro esta pieza que nos traía Amelia Muge y Mijales Lukovicas de su disco Periplus y vamos a continuar con más artistas griegos que nos ofrece esta sociedad helénica de compositores y autores aquí tenemos a Christodoulos Halaris He escuchado esta danza de Chipre de Christodorus Halaris, un intérprete músico griego especializado sobre todo en músicas populares y también en música antigua y medieval renacentista del país helénico. Vamos a continuar con Christodorus Halaris, esta música del mar Egeo, la danza de Zervos.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 And I... Seguimos en Mundofonías, hemos continuado con este mismo intérprete que nos acompañaba en los últimos minutos, desde Grecia, Cristodulos Halaris. En este caso, de las músicas populares, hemos pasado a canciones medievales de Grecia, como esta que lleva por título Un cazador aparece. Continuamos con más música de Grecia en esta edición especial de Mundofonías, dedicada a los sonidos de ese país. Esta propuesta lleva el nombre de Epmirotechnes. Ahí escuchábamos este curioso acercamiento de Mirotecnes a la música de Grecia, a la música popular, y lo que viene a continuación es no menos curioso, ya que hay una mezcolanza aquí de aromas y de sonidos realmente muy interesante, desde músicas tradicionales hasta elementos que tienen que ver con el folk rock, con el rock progresivo, en fin, una amalgama muy curiosa en una canción realmente cautivadora. El intérprete es Iraclis Triantafilidis, Sealus Cosmos en otros mundos es la canción que escuchamos ahora mismo aquí en Mundofonías. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Xanã το pa ra mithi suu to rihni sa vo spon ta Pa ra tis e ta poni ra re ma θα βρίσκεις την πόρτα σαν να θα θαξανάρει τη σπίτι μου θα βρίσκεις την πόρτα ας είναι κολβα Ρε και σε καταλαβαίνω Ας ακούω, παπώνει, σε τα σε Προτού την κάνεις τη λαδιά στο νόημα σου μπαίνω Προτού την κάνεις τη λαδιά στο νόημα σου μπαίνω Pues hemos continuado con música de la laiki orquestra, algo que podíamos traducir como la orquesta folk o la orquesta popular, practican ese estilo llamado laico que sería el equivalente al folk, a la música popular, tal y como se fue desarrollando en el siglo XX en Grecia y que fue alcanzando también un estatus destacado en el público heleno. La pieza que hemos escuchado ya por título Opamainontas y forma parte, como digo, de esta selección realizada por la Sociedad de Compositores y Autores de Grecia. Y vamos a continuar con algunas propuestas más que aparecen en este DVD lleno de música del cual hemos seleccionado algunas especialmente interesantes para esta edición de Mundofonías. Quien nos visita ahora es Loxandra. Pues efectivamente, ahí escuchábamos a este grupo procedente de la ciudad de Salónica, Loxandra, es como se hace llamar, este septeto que nos acercaban en esta selección de música griega que os estamos ofreciendo en esta edición de Mundofonías, la pieza titulada Rast Canto. Y continuamos con más ejemplos de músicas que nos llegan desde Grecia. Y a continuación escuchamos a esta intérprete femenina llamada Niki Trampa, la pieza que lleva por nombre Tisfisis Mudromoi, que suena en esta edición de Mundofonías.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 Κι ήρθες ένα σουρουπώ πάνω βάντα αστεριά Στην πληγή μας αλεύτα, είκοσι μαχαίριά Στην πληγή μας αλεύτα, είκοσι Περίμενα στο βουβό σκοτάδι, στη πληγή μου βάλσαμο, στη πληγή μου λάδι. Κυρθεί σε ένα ieri Σύννεφα, Κι να τα το σαν το χωμά. Κι να σου. Pues hemos escuchado esta pieza titulada Groña se perímena, una composición de Nikos Mamangakis, un artista, compositor, músico griego nacido en Creta en 1929 y que fallecía precisamente el verano pasado, en julio del 2013, en Atenas. Nikos Mamangakis con su música nos va acercando al final a la despedida de esta edición de Mundofonías dedicada íntegramente a la música de Grecia a través de la selección de composiciones de músicas realizada por la Unión de Compositores y Autores Helénicos, la EMSE, Así que nosotros hemos hecho una selección sobre esa selección, lo que hemos escuchado entonces es la creme de la creme, un verdadero ramillete interesante de músicas populares griegas, si bien, por ejemplo, en esta recopilación pues se incorporaban otros estilos, que pueden ir desde la música clásica, contemporánea, jazz, el rock, etcétera, etcétera, que. Quedan un poco al lado de lo que habitualmente escuchamos en este programa, en el cual solemos indagar en las raíces musicales de los pueblos, en este caso de Grecia, y nos hemos quedado muy a gusto y más aún nos vamos a quedar con la última pieza que va a sonar a cargo de este grupo realmente notable llamado Yeden, con el cual nos vamos a despedir. Mundofonías es un programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para todo el mundo y ya sabéis que nos podéis contactar en nuestra web mundofonías.com en el correo electrónico radio arroba mundofonías.com, en Twitter, en Facebook, etcétera, etcétera. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud.